Travesía, un programa sin fronteras. Recuerdo que estamos saliendo una vez más para los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y que, bueno, es bueno volver a darles la bienvenida a esta travesía. Que, bueno, entra en una especie de recta final con música poco habitual, porque lo que vamos a presentar ahora es la All Star Band de Long Bronson. Y alguno s de ustedes me va n a decir quién corno es l o n Bronson. Bueno, en realidad es muy poco conocido, pero si yo les digo que quien produce esto es Stephen Doc Kupka, van a empezar a entender que estoy hablando de uno de los principales miembros de la agrupación Tower of Power. Bueno, l o n Bronson es un personaje que tiene una banda gigante de unos 14, 15 miembros, que toca desde hace 27 años en Las Vegas de manera ininterrumpida. Y bueno, decidieron armar una especie de show conjunto junto a Tower of Power y generaron una banda de veintitantos músicos y grabaron un disco que se llama Doc Goes Vegas. El Doctor va a Las Vegas, que es de alguna manera una continuación estilística de un disco previo que se llama El Doctor va a Hollywood y que a la vez es una continuación de otros dos discos solistas del de Doctor Kupka. Eh, que son una joya y que difundimos a lo largo de mucho tiempo y hace mucho tiempo en Travesía. Bueno, aquí el disco incluye además un DVD con parte de esa actuación. ¿Y qué es lo que hacen? Funk, hacen soul y por supuesto aquí cantaba Larry Braggs, que bueno, ya se fue de Tower Power, pero que es uno de esos grandes cantantes que merecen ser escuchados todo el tiempo. Así que ya después les contaré en detalles、eh, toda esta cuestión. Simplemente hoy los invito a escuchar La Ciudad del Pecado, así se les llama Las Vegas, y luego un tema de Tower of Power en esta versión ampliada de la banda que se llama Los Solemos Llamar Amor. Got to make it right for everyone concerned. Even if it's me, if it means it's me, let's get. So l o n Bronson junto a Doc Coop Camp, Doc g o e s Vegas se llama este disco extrañísimo material que incluyó recién la difusión de los temas Ciudad del Pecado y luego So Very Hard to Go. La posibilidad de encontrar este material es realmente complicada cuando uno bueno, es fan de, de Tower of Power y de todos esos grupos. No es sencillo rastrear este material que incluye algunos miembros solistas y demás, porque todos tienen sus discos, pero bueno, que, que se difunden de una manera muy artesanal o que no tienen posibilidad de conseguirse de, de, de modo internacional. Así que también es una rareza que tengamos ahora la posibilidad de, al menos escuchar por hoy, una canción de un grupo que se llama Doctor Funk, que también es de la, de la bahía、eh, del East Bay, de donde surge Tower of Power, donde estaba Lom Bronson y demás,、eh, y que de alguna manera son、eh, seguidores, son continuadores de la obra de Tower of Power. No tenemos mucho tiempo para que yo les cuente los nombres de todos los músicos que forman esta banda, de 10 músicos que tienen la misma conformación que Tavoros Power: guitarra, varios caños,、eh, batería, de bajo, por supuesto. Y lo que vamos a presentar hoy es simplemente un tema de los únicos dos discos que al menos yo le conozco a esta banda, insisto, se llama Doctor Funk. La primera se llama Prescription for the Soul. Y el que vamos a empezar a presentar hoy es Segunda Opinión, a través justamente del tema Segunda Opinión. Second opinion, segunda opinión, así era el tema que compartíamos de la muy poca conocida banda Doctor Funk. Y así con esta banda de la Bahía. Vamos a ir cerrando la travesía de esta noche, que tuvo entre sus invitados a D.D. Bridgewater, su nuevo disco homenajeando a la ciudad de Memphis, su ciudad natal. A Diane Blue, obviamente haciendo blues desde su segundo disco solista. La novedad del nuevo disco de Oregón, justamente lo mismo que el material novedoso de Scott Kinsey. Mike Starr con disco nuevo, Charles Lloyd también con una brillante producción discográfica y en el cierre, bueno, este recorrido por la bahía de Los Ángeles con Lom Bronson, Tower of Power y recién Doctor Funk. En la operación técnica, como siempre, nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata. Ya sabes, si tenés ganas de volver a escuchar el programa, puedes hacerlo los días lunes a partir de las cero horas aquí en Bahía Blanca. No sé qué es lo que sucede con los amigos de Radio La Tosca en el 95.1 de Santa Rosa, pero seguramente lo van a estar compartiendo los días jueves. Si quieres dejarnos algún mensaje, podés hacerlo en nuestra página de Facebook, Travesía Programa Radial. Será hasta la semana que viene, muchas gracias. Y la invitación queda hecha para compartir dos horas de buena música. Los dejamos con nuestros auspiciantes, que son los que posibilitan que Travesía se mantenga en el aire. El mundo de la parrilla: más de una década sirviendo las mejores carnes. Un ambiente único.